metro tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado, me despierto al alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve presa anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada, guardo la ropa ordenada, me aburro en nochebuena, si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos, no sé cuantos cosecho, tengo el ojo derecho, desviado. Que soy bueno aunque no sea bautizado hacia las 3 de la mañana me llevo bien con mi hermana Y con pijama se hace frío De la vida yo me río Porque es corta y grata No uso saco ni corbata Ni me gusta el protocolo Estoy en buena compañía Pero sé cuidarme solo Si tengo vergüenza Me sube el color rojo Aunque yo ya no me mojo Si me ataca algún miedo No profeso ningún credo Ni me creo ningún macho Alcohólico no soy Pero a veces me emborracho Tengo un diente postizo Si no hay planes improviso Y aunque a veces lucho ah, No me complico mucho No me estanco Al que quiera celeste Que mezcle azul y blanco La filantropía no hay aficiones tengo varias adicciones y me hago cargo no acepto sin embargo se intentan adoctrinarme yo quiero elegir con que veneno envenenarme pero no soy tan complicado padre era doctor pero manejaba un taxi Enfrentó por mala praxis un juicio despiadado No tuve legado ni familia de linaje Y a veces el pasado me cobra peaje Tengo perro y una marca en la rodilla No siento cosquillas, trabajé en el municipio No traiciono a mis principios porque eso es lo primero Si naciste incendiario no te mueras, bombero Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía Y no contó en su agonía donde puso el testamento Y yo no puedo aunque intento tener todo lo que quiero Eso me pasa por ser sincero